Si pasan por nuestra w w w r a d i o c r m e s c o m entre otros artículos, van a ver uno que se titula p u n t a p i e Inicial de las Nuevas 62 Organizaciones Responsabilidad Histórica. Porque... Eh, se hizo el primer encuentro formal de la, del nuevo funcionamiento de las 62 organizaciones peronistas de Santa Rosa y de La Pampa también. Vamos a hablar con Shirley Bustos, que es、eh, parte de la asociación bancaria y parte de estas 62 organizaciones. ¿Cómo estás, Shirley? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, eh, contanos eh, qué, qué fue esta, este primer encuentro. e n ¿Con u e n t r c o qué objetivo y con qué expectativa? Después de un proceso que、eh, renovó de alguna manera, no solo las caras, sino interpreto las ideas de lo que es la institución. Sí, mira,、eh, nosotros estamos y nosotras estamos convencidas de que、eh, es imprescindible el rol de los sindicatos, o sea, siempre lo ha sido, pero en este momento histórico, sobre todo para poner límite a las、eh, políticas del actual gobierno nacional. Es por eso que a nivel nacional y en cada una de las provincias、eh, se vienen llevando adelante la normalización de las 62 organizaciones y la Pampa no fue la excepción. Más de 30 organizaciones sindicales de nuestra provincia, como vos bien decías, tanto de la regional norte como de la regional centro-sur,、eh, hemos, hemos decidido llevar adelante la normalización de ambas regionales. Eh, para tomar un rol más activo, más propositivo y con una mirada federal y conjunta, sobre todo, creemos que, que era necesario normalizar tanto r e g i ó n a l Norte、eh, como Sur.、Eh, la r e g i ó n a l Norte, en,、eh, conducida por el compañero Antonio l o z a del Sindicato de la Carne,、sí. eh, que está acompañado por el compañero m e n z i de Camioneros como adjunto, y acá en la r e g i ó n a l Centro Sur. Eh, Conducida por Rodrigo Genoni y acompañado por Lucas Corral como, como adjunto. Bien,、eh, entre las cuestiones que resaltaron en el documento, por lo menos según mi mirada, es la puesta en el foco de un sector trabajador que de algún modo viene como, no sé si decir olvidado, pero que los sindicatos o los orga las organizaciones sindicales del, del peronismo no han tenido históricamente porque es un actor del trabajo que. Tampoco estaba o existía antes, que es la cantidad de, de trabajadores que pertenecen a cooperativas de trabajo, que, que están aglutinados en movimientos sociales, que son monotributistas o de la economía popular. Contame un poco cuál es la, la visión sobre esto y qué es lo que se ha podido conversar o cuál es la, la expectativa de nuclear a esos sectores. Bueno, como te decía. Eh, como, como respuesta y puesta de, de límites a lo que viene sucediendo a nivel nacional y cómo se ha ido modificando、eh, el mundo del trabajo, es que se viene a dar este proyecto, este, esta, este proceso de normalización en las distintas provincias. Y、eh, nosotros, acá en la provincia de La Pampa,、eh, los distintos gremios que conformamos las 6 2 representaciones peronistas, tenemos. Viene n claro que、eh, nosotros y nosotras tenemos que ser los representantes de la voz de los trabajadores o, o los encargados de articular y llevar la voz de los trabajadores al、eh, Partido Justicialista. Y trabajadores sin distinción, como vos bien decías, tratando de、eh, por lo menos comenzar por escuchar a los distintos actores、eh, que, que hoy no, quizás no están dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, porque también son trabajadores. Me parece que es un paso fundamental que, que, debemos, que debemos llevar adelante y que fue un consenso que, que surgió de, de, esta primera, de esta primera reunión. Uno de los puntos fundamentales, diría.、Uh -huh. y, y Shirley,、eh, y, y, y esto implica que van a tener encuentros con, con representantes de esos sectores que no sé tampoco si tienen organización formal o, o van, a, van a ayudar a que empiece a existir esa organización formal. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea es、eh, n o seguir o o t r s trabajando, como bien tuvimos esta primera reunión y pactamos un, un plan de trabajo, un plan de encuentros, y、eh, en principio es ir convocando a uno de esos actores y darles la posibilidad de que por lo menos puedan expresarse y nosotros conversar con ellos.、Eh, a veces no, no necesitan tanto las personas que le digamos. Lo que tienen que hacer, sino a veces es más escuchar, me parece. Entonces, yo、Bien. creo que ya con el primer paso de sentarnos y, y por ahí escuchar y que nos cuenten cómo、eh, está s i e n d o su realidad, cuáles son las necesidades y nosotros poder tratar de encauzar, me parece que, que, que, que está bueno.、Eh, yo creo que las 62 vienen a, a funcionar como una herramienta de construcción y de cohesión. Nosotros acá convocamos a todos los sectores trabajadores, a los gremios a sumarse, porque realmente creemos que el eje central tiene que ser la unidad del movimiento obrero, en donde los trabajadores y las trabajadoras no pueden quedar al margen de, de la toma de decisiones políticas que determinan、eh, los destinos del país y de la provincia. e n e s este marco, la, la 62 tiene que funcionar como espacio de articulación de esos trabajadores. Dentro del PJ y, y en principio escuchándolos, ¿no? Estamos conversando con Shirley Bustos, que es parte de las 62 organizaciones, además de secretaria del, adjunta de la Asociación Bancaria. Shirley,、eh, ¿has podido ver vos personalmente o las organizaciones de las que formás parte algún borrador o alguna referencia concreta respecto de cuál es la idea que tiene el Gobierno Nacional para una reforma laboral? Nosotros, mira, la realidad es que el otro día, por supuesto, que uno de los ejes centrales es、eh, la, la, la reforma regresiva laboral que se quiere llevar adelante y、eh, previsional y la preocupación ante esto y los, los, los régimenes especiales. Entonces,、eh, no, no, no tratamos ningún borrador, pero sí、eh, empezamos a tomar, como te decía, nosotros una posición más. Proactiva y propositiva de、eh, proponer nosotros qué es lo que queremos, no esperar a reaccionar por ahí a lo, a lo que se va a dar, me parece.、Uh -huh. eh, ya te digo, no, no, no leímos un borrador, sí, ¿Y qué, pero y, y, y... sí estamos pensando、eh, diferentes acciones o, o, o propuestas que, tiene, que tienen que ver con las necesidades de, de los trabajadores y, y de las trabajadoras. Bien, ¿y qué es lo que queremos? Esto que planteas. Es decir,、eh, claramente el Gobierno Nacional、eh, encabeza una ofensiva para una reforma laboral regresiva, desde el sector trabajador. ¿Qué es lo que queremos? Y me meto de bueno, ese nosotros, lado. Nosotros, en, en principio, por supuesto, que no una regresión, sino algo que sea progresivo. Y me parece que, como primera instancia para pensar en una progresión, es esto de sentarnos con los diferentes、eh, actores sociales y、eh, trabajadores y trabajadoras que no están formalizando dentro de nuestros convenios colectivos. Me parece que esa es una propuesta bastante interesante que fue lo, lo que surgió en la primera reunión. Bien.、Eh, te consulto puntualmente sobre la situación de los laburantes, las laburantes del sistema bancario. Eh, Están en negociación por paritarias. ¿Cuáles son las demandas actuales? ¿Cuál es el vínculo en estos momentos con las patronales? La verdad es que viene bastante eh, áspero, eh, como todas las actividades en cuanto a las negociaciones, pero、eh, dentro de todo, nosotros podemos decir que vamos acompañando, si se quiere,、eh, la, la inflación en, en cada una de nuestras a c t i v i a s De nuestras negociaciones paritarias, pero siempre está, por supuesto,、eh, latente lo que sucedió con, con el Banco Nación, lo que sucedió hace poco con el Banco Santander, en donde los ataques、eh, son permanentes. Quizás hay tiempos de un poco más de calma,、uh -huh. pero, pero, pero siempre estamos、eh, atentos y alerta para, para poder dar respuesta a l a n e c e s i d a d de los compañeros y de las compañeras. Y la realidad es que también, más allá de que por ahí、eh, nuestra actividad hoy no tenga el frente de batalla a, tan, tan abierto como quizás hace un mes, dos meses, estamos、eh, al pie del cañón para acompañar al resto de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que, que, que, que ha dejado un poco, se ha dejado un poco de lado ese individualismo y se ha empezado a, a trabajar、eh, más en conjunto entre los s Los distintos, las distintas actividades que, que conforman el movimiento obrero pampeano. Bien. Tengo una pregunta final que no tiene nada que ver con estos temas, pero sos una dirigente que,、sí. importante de la ciudad y tenés actividad sindical y política. ¿Cómo a s i s t í s a este momento del despliegue del grupo Clarín en Santa Rosa? ¿Y cuál es tu mirada sobre la incidencia de eso en nuestra vida en comunidad? Mira, yo creo que es、eh, quizás un, un tema, sí, por supuesto, que está, que está muy latente, que hay que, que tomarlo con, con la responsabilidad que amerita.、Eh, quizás no, no, no s é a q u i é n tenga que dar hoy yo una, una, una mirada, pero bueno, me parece que,、eh, ya te digo, que es, que es un tema que、eh, amerita. Por ahí un, un poco más de, de tiempo para que lo charlemos, lo analicemos.、Eh, ya te digo, nosotros vamos a estar、eh, con, con, con los laburantes y con la comunidad、eh, tratando de articular las, las necesidades de, de ambos y, y, y de dar respuesta. No es un tema que me toque personal, o sea, específicamente en, en la dirigencia sindical de mi actividad. Pero, pero sí entiendo que es un tema que está, que está latente hoy、eh, dentro de, de la comunidad santa r r o s e ñ a Sí, claro que está latente y, y, y por eso te consultaba. No, no tenés una posición tomada respecto de la cuestión. Mira, la realidad es que me parecería quizás una, una falta por ahí de, de seriedad de mi parte darte、Bien. una respuesta correcta. Eh, de un tema que quizás no no, no lo tenés、compete. estudiado del todo, está bien. Claro, sí, o que no, no me compete tanto en, a la actividad nuestra. Bien, Shirley,、eh, más vale que agradecemos el contacto y si querés agregar algo respecto del, del tema que consideres oportuno, el micrófono está abierto. No, desde ya, muchísimas gracias、eh, por siempre estar,、eh, por darnos el espacio para. Para conversar, para poder comunicar、eh, y que están abiertas las puertas de la s 62 para que los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia、eh, puedan sumarse y tener representación del movimiento obrero dentro de lo que es、eh, el Partido Justicialista. Gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso. c h a u c h a u Shirley Bustos、eh, es parte de la asociación bancaria y parte también de la conducción de las 62 organizaciones peronistas que han renovado su con conducción, con, en el caso de Santa Rosa, con Rodrigo Genoni al frente y que han concretado su primer encuentro en este puntapié inicial. Lo que plantearon es la necesidad de aglutinar trabajadores no solo de los sindicatos y gremios tradicionales, sino también desocupados, de movimientos sociales, de cooperativas, de monotributistas y sectores de la economía popular.